Dit is een poema a mi hermana... ...muerte... ...lo que fue ayer is hoy... wat je vandaag en vandaag en wat je te en vandaag en wat je vandaag en vandaag costosas wat je sabes acaso, amigo, que tu. Eres simplemente lo que haces. Buena no y justa es doña Muerte, a todos nos hace iguales, tengas poca o mucha suerte, siempre en cura nuestros males. Tú te creíste vivir mejor, cuanto más riquezas poseías, y cuando tu opulencia era mayor, ella te visita en sus correrías aquel que por no poseer, no poseía siquiera un manto para sus vergüenzas no dejar de ver, eso se arregla en llegando al campo santo. Tú que fuiste orgulloso y pecador impenitente, así, yo te cito, dentro del foso, sin coqueteos, ni lugar o la gente, Doña Muerte, justa e imparcial, a todos sirve ciega con su cuaderno y aunque a todos nos llegaran, en su trabajo será muy buena mañana. Aquí te digo, Doña Muerte, que ni te temo, ni te amo. Y puesto no que antes de tu no lugar, hacerte, porque yo miedo en el delante. Por eso, por pues, una mía, yo le llamo. Dejemos que ha ido las composiciones, estas, y vayamos a esta cosa que vemos de espiritual.